Estamos en Viedma, en la Secretaría de Turismo, aquí uh -huh. vinimos a charlar con el subsecretario de Turismo, Sergio Rodríguez, para conocer cuál es el cronograma en esta Semana Santa, porque bueno. más se promociona como un destino turístico y queríamos conocer los detalles. Sergio, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Eh, bueno, es, tal como vos decís, es que estamos eh, iniciando una etapa de promocionar a Viedma para, para una temporada, digamos, Semana Santa, una, una mini temporada, donde queremos darle también ese perfil de, de destino religioso para los amantes de esta modalidad. Eh, y por eso mismo hemos preparado una serie de actividades para que los aquellos turistas que, que vivan en ciudades de la región y que se, se quieran dar una escapada para Semana Santa en Viedma puedan disfrutar tanto actividades públicas litúrgicas que las hemos coordinado con, con la iglesia con eh, todas aquellas actividades que, que programan ellos que, y las hemos incorporado a nuestra programación actividades eh, gastronómicas eh, donde van a haber degustaciones todas las noches de, de platos típicos uh -huh. eh, algunos van a ser con, con algunas colectividades otros van a estar organizados por la asociación de, de hoteleros y gastronómicos de, de nuestra ciudad y eh, donde dentro de ese marco está la, la paella, que se va a hacer el viernes. Eh, bueno, hay que culturales, musicales, va a estar el coro musical, la fila costa, el negro, eh, y todo va a tener su epicentro en lo que es la manzana histórica y la plaza del ¿no? Eso va a ser todo el área donde se van a desarrollar, va a haber una globa con esponja de los portales, eh, un patio cero Bueno, va a haber bastantes actividades como para que la gente pueda disfrutar y pasar realmente un fin de semana con, con muchas cosas para hacer. ¿Hay un programa ya estipulado por la Municipalidad de vierno y comienzan las actividades hoy mismo? Hay un programa estipulado, sí. Eh, en realidad el, el núcleo, de sí, eh, el sábado pasado ya empezaron con, con, con una, una actividad litúrgica, uh -huh. con, con la misa, y ya... Eh, digamos, lo, lo, lo más importante empieza el día, el día jueves que donde se concentran todas las actividades incluso va a haber un corte de calle también de, de la calle Grigoyen esa, esa digamos la, la cuadra que une la, la plaza Cina con, con la manzana histórica, se, eso se va a cortar para a cortar para que sea todo, se pueda caminar cómodamente, porque ahí además se van eh, se van a desarrollar las actividades culturales y musicales como el coro y la filarmónica van a van a ser desde las escalinatas de la catedral eh, así que bueno y también van a haber un sinnúmero de actividades también en el balneario el Condor, ¿no? para que la gente que quiera optar por la posibilidad de ir a al balneario también allí el mismo viernes pero al mediodía va, va a haber una paella y bueno, va, va a estar habilitado el paseo de los artesanos, van a haber actividades deportivas, eh, obras de teatro eh, actividades también musicales así que va a estar bueno ¿Cómo, ¿Cómo ven el tema de la pandemia? Porque si bien promocionar a Viedma era uno de los objetivos del gobierno municipal, hoy estamos atravesados por, por esta situación. Eh, ¿Dificulta un poco la, la, la situación actual, el hecho de promocionarlo? Sí, la verdad que sí, no no, no está bueno. Realmente no. vuelve a tocar en, en un contexto donde tenemos nuevamente un, un rebrote del, del virus Eh, pero bueno, la intención eh, por el momento es no del eh, gobierno es no, no cerrar las actividades, eh, pero tenemos que extremar los cuidados, eh, tanto cada uno de nosotros tiene que tener la responsabilidad de, de cuidarse y cuidar a los demás. Y, y desde el sector turístico, bueno, ya desde hace algunos días, están volviendo a... A, digamos, a poner el énfasis y a, y a sembrar una especie de, de concientización en todo lo que son los protocolos, ¿no? los protocolos los cuidados en los servicios turísticos, tratar de hacer la mayor cantidad de actividades al aire libre, eh, bueno cuidar y extremar en todo lo que es el alojamiento del tema de protocolos para que la gente esté segura y para que no sea justamente tu motivo de que después tengamos que tener medidas restrictivas por, por esta... ...por este periodo turístico... ...así que hay que apelar a la responsabilidad... ...de los empresarios... ...pero también de los turistas... Eh, en, ...en cuidarnos... ...¿estís pensando en ese turismo corto... ...de cortas distancias... Eh, ...para gente que no está muy lejos de aquí... en la capital de la Argentina? Bueno, mira... ...la, la idea es... es, es ...sí, eh, en algunos casos... Eh, de, ...depende de la, de la fecha en que estemos... ...ahora, por ejemplo, para la Semana Santa nosotros hicimos una publicidad básicamente orientada a lo que son mercados de 500, 600 kilómetros a la redonda, o sea, abarcando, digamos, un Bahía Blanca y toda la zona de influencia, Neuquén y el Alto Valle de Río Negro, eh, porque, bueno, porque son las distancias que por, son tres días de viaje. Entonces, en si una persona por ahí, si hablamos de mil kilómetros o más es, más, es más difícil porque es, es mucho viaje para tan pocos días. Entonces, para este tipo de periodos de fines de semana largo, eh, la, la idea es apuntar a estos mercados, ¿no? Que son mercados regionales cercanos. Después, para lo que por ahí vacaciones de invierno, vamos también a preparar algunas actividades para periodos más largos de vacaciones, sí podemos pensar. Nosotros este verano, aún a pesar de la pandemia y todo, tuvimos un 16% de los turistas que se llegaron hasta nuestra ciudad, son este eh, de las Oriundo es de provincias del centro del país, como Santa Fe y Córdoba. Y bueno, es un dato no menor, porque están, están viniendo de lejos. Eh, incluso un 16% es, es más que el 10% que significa el mercado Río Negro para bien. Así que sí. bueno, para esos periodos más largos hay que pensar en mercados más lejanos. Bien. ¿Este fin de semana no es el caso entonces? No, este fin de semana no, porque básicamente apuntamos, no quiere decir que no vengan, Por ahí hay gente que va a venir igual porque hay gente que por ahí tiene la libertad de, de jubilados o tiene la libertad de tomarse más días y, y pueden llegar a venir igual, de otros lugares más, más lejanos. Pero nosotros básicamente apuntamos o diseñamos la estrategia de promoción para mercados que están más cercanos y que pueden tomarse en las, las capas de tres días. ¿El fin de semana largo concluye el día domingo con las actividades también? El fin de semana largo concluye el domingo, el domingo incluido hay actividades también. Y una cosa que quiero destacar también, no me quiero olvidar, es la promoción que logramos eh, justamente con la Asociación de, de Hoteleros y Gastronómicos en de esta eh, ciudad, y que esto creo que es muy interesante, eh, del 3x2. Eh, o sea que la, la, el turista puede venirse y alojarse tres noches en los establecimientos adheridos, que son la, la mayoría de hoteles y residenciales de nuestra ciudad, puede alojarse jueves, viernes y sábado, y pagar solo dos noches, o sea, de tres pagaría dos. Y a eso hay que agregarle un 15% de descuento en lo que son los restaurantes eh, y lugares de comida adheridos a, a esta promoción. y que es, es un dato no menor, sobre todo en este momento, de, de que a la gente, bueno, obviamente le cuesta gastar eh, por la crisis económica, eh, así que esta es una, una oferta que me parece que es muy interesante. Bien. Rodríguez, le agradecemos. No, gracias. A la palabra entonces de Sergio Rodríguez.